Bueno, esotérica, viene la próxima semana, yo le voy a sacar el jugo a ese curso, porque es que Diego y Marcela, aquí por ejemplo el caso de, de nuestra invitada, surgen las preguntas y yo no sé en este momento por qué me están otra vez surgiendo a mí, de qué tanto es destino, qué tanto es creación, qué tanto es control... Eh, y Diego, en, el, en la grabación que hicimos explicando el alcance del curso, tú hiciste una referencia que me, que me causó bastante impresión después yo ir la grabación. Eh, a mí me gustó ir mucho después las grabaciones porque uno aprende <ríe> lo que uno dice lo que las personas también comentan. Que, que estamos llegando a un momento de la evolución humana en que todo es válido. Bueno, lo, no todo, pero, pero sí ciertas corrientes y ciertas... Eh, Enfoques están concluyendo en un punto en común sin, sin excluirse el uno del otro ¿sí? eh, y pienso que este cursito pues a mí en lo personal me va a ayudar bastante a entender eso porque viendo por ejemplo el esquema de nuestra invitada el viernes pasado era muy claro que, que en algún momento de su vida pues iba a presentar esas crisis y así fue como lo evidenciamos o sea cuando Diego le preguntó qué pasó hace 10 años Que, que te disparó esto y, y fue el caso de Hammer y, y, y Diego fue muy concreto, hace 10 años y, y nuestra invitada confirmó, sí, hace 10 años pasó esto y hoy en día está pasando esto, entonces ahí uno se cuestiona qué tanto o sea, ya, ya nuestro destino nuestra vida está ahí lo que vinimos fue como a, a, a recorrer un cuento que, que creemos que tenemos control ¿qué me dice mi querido Diego? <ríe> Pues son tantas cosas que tengo sí, ¿no? por decir pero no sé si me alcanza el tiempo <risa> mira pues vamos pues, eh, pues vamos a decirlo en 30 tengo, horas inicialmente a ver cómo nos inicialmente va inicialmente a ver cómo nos va pero pero bueno yo yo yo tengo algo primero que decir a mí me parece que la astrología es muy integral es decir yo yo en esta parte también astrológica me encanta el tema esotérico porque pues cuando yo hablo de esoterismo entonces muchos eh, puristas de la astrología física pueden cuestionar el tema, pero cuando hablo mucho de la astrología matemática y externa, o sea, de la predicción de eventos, muchos astrólogos de línea psicológica pueden escandalizarse, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante es que como la astrología es tan integral, pues yo no puedo descartar una cosa de otra, es decir, ahorita en esta charla abordamos todo lo psicológico y nos pusimos a hablar con Marcela aquí, deliciosísimo, de psicología, Pero si nos metemos en el mundo externo, eh, es tan necesario como el primero. O sea, yo puedo saber muy consciente de mis cosas y estar dentro de mi sentido de conciencia, pero con ello no evito que llueva o con ello no evito que de pronto en mi vida emerjan circunstancias que hemos llamado externas. Lo que pasa es que eso pertenece un poco a la polaridad interno-externo, digamos para las culturas como el Tao y el budismo, lo interno y lo externo es una misma realidad, solo que fragmentada, no solo que eh, yo considero que lo externo es ajeno a mí, pero en últimas lo externo es tan mío como lo interno. Entonces, superar esa dualidad es un tema más cerebral, ¿no? es un tema más de los lóbulos cerebrales que tienen una función real de organización en nuestro mundo, pero que lo que se pretende es que el individuo llegue a... a unirse en una totalidad, y quizás esa totalidad muchos místicos la han descrito como estados superiores, el budismo le llama el nirvana, otros denominan, o los hinduistas el samadhi, al referirse a un estado de conciencia plena. Uh -huh. Solo que cuando se trata de describir un estado subjetivo, pues eso ponerlo en términos de palabras, primero no es fácil, y segundo, pues se requeriría un instrumento que para un científico racionalista le permitiera... tomar su densidad, su temperatura. Por lo tanto, ahí los supuestos fenómenos de esa naturaleza para la ciencia son descartables o son, digamos, inexistentes. Y en eso, es, en, en eso se pasa de pronto un poco el dilema de la misma polaridad, religión y ciencia. Por ejemplo, mientras los unos son demasiado subjetivos, los otros son demasiado externos. Entonces nunca va a haber acuerdo porque cada uno trabaja con una percepción. Entonces lo mismo pasa, digamos, en la astrología. La astrología tiene que ser integral para entender que Lo, es tan real lo interno como el externo y por lo tanto pues llegado al punto del esoterismo que, que, que me estás preguntando pues la palabra sugiere algo muy interesante, eso que es como el origen etimológico significa oculto por lo tanto esta es una astrología oculta o con niveles de ocultismo ¿no es cierto? o hermética eh, de allí que la antigüedad pues era una astrología no accesible a todos digamos que era una astrología para no profanos En el sentido de que quienes efectivamente recibían sus enseñanzas tenían que pertenecer, digamos, a una organización. Hace poco recibimos una observación de un acucioso oyente. Sin embargo, pues yo ahí tengo observaciones. A mí realmente cuando yo las escucho, pues yo, yo las analizo y me doy cuenta que si bien tienen eh, buena intención, pero carecen de, digamos, de un, de, de realidad de contexto actual. Eh, digamos que hace unos 500, 600 años, pues el mundo político, cultural y religioso era muy diferente al de hoy. Por lo tanto, hablar de muchos temas, o hace 2000 años, por ejemplo, pues la sociedad estaba, digamos, en un proceso de crecimiento en donde se requerían eh, conocimientos para todo el mundo y conocimientos solo para los así adeptos o iniciados. Entonces se formaban logias, se formaban grupos, logias y grupos que, pues digamos, al día de hoy aún todavía pues, subsisten, ¿no? Pues hablamos de los, de los grupos gnósticos, teosóficos, masónicos, en fin, todas las diferentes escuelas en donde de pronto acceder a esos conocimientos pues sí requería la así llamada sucesión discipular o de pronto de una u otra manera tener contacto con escuelas de, de profunda y ancestral sabiduría y pues no eran accesibles a todo el mundo sin embargo pues nuestro mundo ha cambiado, hoy ya estamos en una era de acuario Y pues resulta que lo que hasta hace doscientos años era oculto y ya todo el mundo lo sabe, ¿sí? Y eso empezó a finales de siglo cuando en muchos tratados de esoterismo todo lo que fue ancestralmente tratado salió a la luz. Y en esos tratados están pues los tratados teosóficos. Están las, todos los libros que, que dejó Madame Blavatsky que fueron sencillamente escritos de maestros espirituales. Entonces todo lo que antiguamente permaneció oculto desde finales del siglo 18 perdón del siglo XIX a comienzos del siglo XX, todo eso salió a la luz entonces digamos que hoy día esoterismo siendo muy rígidos con la palabra no existe porque pues cualquier persona puede acceder a conocimientos profundos ocultos sin necesidad digamos de pertenecer a ningún grupo entonces hablar de astrología esotérica es hablar de una astrología que no se refiere al esoterismo del criterio dogmático que encierra para sí conocimiento si no lo comparte con nadie, sino se refiere al sentido oculto del individuo, o sea, aquello que está en lo más profundo, porque digamos la palabra oculto también tiene que ver con profundidad, o sea, se refiere a estados de conciencia muy superiores, sobre los cuales uno en la astrología normal no puede abordar, entonces hablar por ejemplo de cuerpos sutiles, de centros energéticos, del cuerpo mental, del átmico, del búdico, de energías, del ser trascendente, pues son cosas... sobre las cuales sí tenemos que hacer énfasis sobre esoterismo, o sea, sobre algo oculto, más no sobre visiones dogmáticas, que son actualmente algunas escuelas que consideran que son poseedores de la verdad y que por lo tanto entonces solo ellos y sus adeptos tienen un supuesto conocimiento de verdad absoluta, cosa que no es cierta, porque ya conocimiento de ocultos no hay. Lo que sí sigue habiendo son ansias y necesidades eh, de... digamos, tener adeptos y por lo tanto, de una u otra manera, seguir asumiendo posiciones dogmáticas, sí en las cuales yo pretendo tener la verdad revelada y, y voy a, re, a reclutar una serie de personas para que, pa que me sigan y que de una u otra manera pues los tengan una organización. Pero digamos, esos son factores ya re, eh, dogmáticos, pero factores esenciales, digamos, hacer relación específicamente a un conocimiento trascendental, que pues es nuestro objetivo. Trascendental en el sentido de hablar de cosas más sutiles. De pronto, el, los cursos que hasta ahora hemos hecho pues tienen unos matices muy claros, por ejemplo, la astrodiagnosis, la sinastría. Muy, eh, muy son cosas muy pragmáticos. Por lo tanto, no ha de sorprenderse que de pronto en nuestras primeras disertaciones hablemos de campos energéticos, pero también de temas de física. Los unos y los otros de pronto inicialmente parecerán un poco... subjetivos, no prácticos, pero el objetivo es, insisto, entrar en una búsqueda profunda, esotérica, en el sentido individual del ser. Porque cuando uno liga al sentido individual del ser, liga a la totalidad, porque ahí se da cuenta que ya no existe tal separatividad entre individuo e individuos, sino es abordar un tema, y como teoría de trabajo, pues, porque no se debe tomar como verdad absoluta, ni pretendemos revelar conocimientos que solo nosotros tenemos, pues porque en el acuario eso ya está abolido, o sea, considerarse uno <risa> poseedor de una verdad absoluta, y con eso entonces ampliar mis círculos de adeptos, no, eso definitivamente no, pero sí de pronto dar unas, unos planteamientos muy ancestrales, muy antiguos, y pues revelar de pronto cositas que, que, que, que, que conciernen a todos, no el factor de las de los cuerpos sutiles, del tema de la evolución, porque pues hablado, hablando en términos biológicos, Muchas de esas cosas hoy día son claras, pero en términos de conciencia, ¿cómo hacerlo? Entonces, hacia ese punto surge nuestro curso a hablar, por ejemplo, eh, de estados llamados así eh, psíquicos, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy día se llama telepatía o lo que se llama, por ejemplo, experiencias que están rodeando el tema de la muerte y cómo ciertas cosas no tienen explicaciones, Creadores pues no es que no exista. realidad. creadores de nuestra realidad, en fin Uy, ¿sí? ¿Sí se puede? O sea, hay muchas hay, hay, hay muchas cosas no hay, hay, hay temas que mire, y aquí podemos como, como redondear lo que hablábamos de los pacientes psiquiátricos, eh, dentro de ese mismo foro que les conté del, del, del cineforo uh -huh. algunos de los asistentes y los mismos productores señalaban que muchas de esas personas empezaron desde muy jóvenes teniendo visiones uh -huh. ¿sí? entonces ¿hasta qué punto no considerar que muchos de los así llamados pacientes psiquiátricos son no son en otra cosa que personas que han tenido facultades de ver cosas que los demás no vemos. Pero como la sociedad no ha estado preparado para eh, darles educación distinta, entonces de pronto son personas que al no reconocer cosas que veían y percibían, pues colapsaron. y entonces ese era el testimonio de una de las personas que estuvo involucrada que ella decía que siempre fue tuvo digamos capacidades premonitorias de anticiparse al mundo veía desencarnados por ejemplo y ella estuvo pues obviamente en un pabellón psiquiátrico hoy día es una persona que la ciencia considera es una persona digamos normal pero que en su momento como ella no tenía educación no tenía conocimiento la sociedad fue opresiva hacia o sea, su familia pues de pronto ella se sintió inadecuada y efectivamente pues desarrolló lo que hoy día pudiéramos llamar patologías de desequilibrio psiquiátrico o sea digamos a qué voy con esto y hay cosas que por el hecho de que yo no las pueda ver o que yo no las haya visto no quiere decir que no existan no y todo es tan relativo en piscis como símbolo <risa> arquetípico que efectivamente pues pues hay mundos sutiles y que pues meternos en ese mundo sutil en el curso pues tampoco quiere decir que vamos a a descuidar lo externo, sino que lo externo es parte de la realidad que va unida a lo interno, o sea que pues el objetivo del curso es tratar de compilar dos mundos y dos realidades y tomarlo como hipótesis de trabajo Usted contestó mi pregunta sin haberse la yo formulado ¿Cuál era? ¿Esa? De, que, de, que hay, de que hay situaciones que, que no conocemos, o sea la magia si sí existe hablando en mis palabras a eso es a lo que Que yo me refiero, y, y porque es muy afín a mi a mi perfil, mi Júpiter en Escorpio. Eso me lo explicó Cecilia, eso lo aprendí yo de Cecilia. <ríe> Mar, no, lo quieres? interesante, y le digo algo con lo de la magia, que cuando tú dices la magia existe, pero es que los magos antiguos son los físicos actuales. O sea, okay. cuando uno revisa la historia se está basando en hechos reales, ¿no? La magia, o sea, la física es consecuencia, pues, de los antiguos magos o los así llamados magos, como los antiguos alquimistas han desembocado en los, a, los actuales químicos. El problema entre uno u otro tema es que, pues, a priori, yo pretendo cerrar cosas que para mí no son verificables, pero denos la posibilidad de conjugar dos mundos. Súper. No, pues, no. Bueno, y de hecho esto es una propuesta. también Diego lo dijo, o sea, no es que nosotros seamos poseedores de, de la verdad absoluta, es muy acuariana, es muy del perfil de Diego, una luna en acuario, eh, mi casa 3 está en acuario, entonces eh, es, es una propuesta de muchas que, que podemos encontrar y que vamos a seguir encontrando, pues porque de hecho es, es, es como un síntoma de esta nueva hora que estamos viviendo, y es una propuesta pues para aquellas personas que se sientan bien al oírla y de la forma que nosotros la estamos expresando. Marce, ¿te convenció o no de tomar el curso? Absolutamente <risa> convencida. En mis inicios, cuando dije salud mental, dije, eh, más allá de lo concreto y lo práctico y lo que estamos viendo, hay algo más. Y en la medida en que uno va adentrándose un poco en el conocimiento y en la práctica, se da cuenta que es absolutamente necesario poder entender y hacer, hacer ese... esa integración entre estos dos mundos. Entonces, estoy súper contenta con muchas expectativas con este curso. Ok. No, de hecho, a mí, Diego, usted sin saberlo, yo lo comparto, generó en mí un proceso de sanación a través de la conversación intelectual que tuvimos. O sea, de, yo no, no recuerdo... Ah, fue en el taller, sí, que yo contaba que yo entré en crisis dogmática cuando conocí The Secret. Porque el día que conocí la película, me acuerdo mucho, fue en noviembre 28... Bueno, noviembre algo del 2006. Esa noche yo tenía un tránsito de la rueda Júpiter, que es un aspecto natal mío. Eh, y, y natal eso es un trigo, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención eso porque después... Meses después hice ese ejercicio que fue constatar eso. Entonces fue por un lado decir, bueno, tengo acceso a esta información... Que a mí me hace sentir muy bien... Y por otro lado, la astrología me dice, ese era el momento en que usted tenía que tener acceso a esa información. Entonces, como que fue... ¡Uy! Y después cuando el, hicimos el ejercicio con Diego, él me decía, es que eh, todo es relativo, o sea, todo puede, todo puede existir, ¿no? Eh, eso para mí fue un ejercicio muy bonito de sanación de hace dos semanas. Digo yo, sanación intelectual, aunque lo vengo intuyendo desde hace mucho, de, de poder coexistir con esos dos. Y yo soy un hemisferio izquierdo total, o sea, tengo otro espacio... Diego ya también tuve esta oportunidad de conocerlo necesito su retroalimentación en que se trabaja mucho el hemisferio derecho y me siento muy bien trabajando esos espacios. La astrología, por ejemplo, a mí me encanta, y porque desarrollé un software porque estaba a mi izquierdo en todo su dar, en todo su su su potencial. Entonces, eh la verdad más que o sea, yo motivé mucho la organización de este curso, les soy sincero, es más por por una necesidad personal mía. <risa> Cuando supe que Diego manejaba esta información hace ya bastantes... Yo creo que antes de, de realizar el, el, el espacio virtual yo sabía que Diego manejaba esto, pero no sé por qué nunca lo hicimos virtual, ¿no? De pronto necesitábamos pasar primero por temas más pragmáticos, más prácticos para llegar a esta información. Claro, y, y, y que lo que te digo, es decir... Eh. muchos que se meten mucho al tema esotérico pues estigmatizan lo externo muchos que se meten en lo externo estigmatizan lo interno o sea, para mí no son temas antagónicos o sea, tienen que ser temas complementarios sí es decir, dos realidades distintas desde lo interno hasta lo externo no ríen el tema es cuando uno intenta considerar que todo se rija bajo un parámetro Y de pronto hay cosas que se escapan a esa casuística. De hecho, el mismo Jung decía, pues hay cosas que yo no puedo medir en términos de causa y efecto, que responden a una sincronicidad. Y esa sincronicidad tiene que ver, en términos físicos actuales, digamos como con especies de realidades paralelas que se, que se unen. Eso es la astrología. ¿Cómo unir la sincronicidad del tránsito que tuviste ese día con lo que fue para ti ver esa película? desde lo interno con muchas y profundas revaluaciones a la postre beneficiosas, pero desde lo externo verificable en un suceso, o sea, Ajá. eso es real. Y un suceso de la rueda. Sí, de la rueda. <risa> un tránsito de la rueda, ¿no? que es algo sí. que, que yo pocas veces me he puesto a chequear y, y preciso. Bueno, yo creo que tuvimos un, un, una sesión bien interesante, menos mal grabamos esto, <risa> que vale la pena oírlo. Eh, Marce agradecerte el que nos hayas acompañado y haber podido agendar algo de tu tiempo pues es para nosotros muy valioso y es muy probable que, que desarrollemos a raíz de la experiencia que tuvimos la semana pasada otro espacio es algo que pues ya Diego y Marcela conocen pero que tenemos que desarrollar un poquito más y en su momento si llega a concretarse pues se los estaremos compartiendo. Entonces, Marcia, agradecerte el que nos hayas acompañado hoy y seguimos en contacto. Claro que sí, Jairo, gracias a ti. Ok. Bueno, Diego, entonces, ¿quién quiere cerrar hoy? Que Marcela, Diego, <ríe> con, una tú, última, con una última reflexión. Bueno, cerremos yo hoy. Pues entonces, Diego, muchas gracias, un abrazo. Eh, seguimos en contacto y este martes iniciamos a las 7 de la noche, hora Colombia. Eh, sí. Las personas, eh, me han escrito de España, ahorita tenemos creo que una diferencia de 6 horas, 5 horas, pues se podrían conectar, eh, o, o pues si ya es muy tarde, para, para no, o no, no trasnochar, como decimos acá en Colombia, pues está el acceso a la grabación, que pues ese es como el gran valor agregado que tiene lo, lo virtual. Entonces, un abrazo Diego, nos vemos el martes, y a cada uno de... De ustedes, a ti que nos estás escuchando, pues también muchas gracias por darnos esta oportunidad de, de compartir nuestras locuras intelectuales. A Marcela antes de iniciar le comentaba que, que, que esto lo hacíamos con Diego porque nos, nos encanta, o sea, está en plena acción nuestra sinastría, eh, ya lo hemos compartido en varias uh -huh. ocasiones los puntos que tenemos. en común de, de temas de casa 8 en estos días también descubrimos que numerológicamente también hay una situación interesante que nos une mucho a Diego y a mí y pues facilita esto y la verdad tanto él como yo pues nos sentimos muy bien y me imagino que Marcela también se sintió muy bien entonces seguirás invitada a estos podcasts entonces, no, de hecho es... de hecho con Marcela nuestra experiencia en el curso de astromedicina fue excelente y yo le compartí a extra micrófono a Jairo también que diga que Para mí es clave desarrollar equipos de trabajo adecuados, sobre todo con personas con las cuales existe el equilibrio energético o la sinastría o el feeling que de pronto hemos generado acá con Jairo y por supuesto con Marcela, ¿no? Que de allí surge también la iniciativa de que este tema de la astromedicina la podamos desarrollar en, en un perfil mucho más alto, no, a, no alto en el sentido, y que no se me entienda mal, peyorativo o... de conocimientos sino de pronto de constatación efectiva de casos, ¿no? Entonces para que aquellos que quieren profundizar y llegar más profundo, pues muy chévere que Marcela nos nos acompañe como lo hicimos efectivamente en nuestro pasado curso de astromedicina con los futuros proyectos de astrología médica, ¿no? Mm -hmm. No Diego, Diego me compartió una cosa que me dejó sorprendido una vez. estamos otra vez como el circo Diego no nos queremos despedir que sí. <risas> siempre pasa última sí. última función eh, usted que que de medicina había mucho tema por tratar o sea que el curso que desarrollamos era una primera aproximación pero que sí. realmente el tema era mucho más abundante y, y, y profundo no entonces la verdad eso a mí me sorprendió Todavía no lo hemos desarrollado, pero bueno, mm -hmm. toca oh. con mi querida Marcela hay que... aunque Y ese curso hasta mi dicen, miren, yo no he sido juicioso, <ríe> porque ese ese curso lo administraron, pues Marcela hizo el acompañamiento teórico, pero realmente también hizo fue el acompañamiento de eh, soporte operativo, porque yo no podía acompañarlos. Yo solo he escuchado la primera y segunda sesión, pero me toca ahorita juicioso sacar el tiempo para abrirlo todo, porque me ha llamado muchísimo la atención el tema Hammer, eh. como y lo hemos contestado con varios casos ¿no? que hemos hecho, como una crisis puntual desencadena ese mandal astrológico en, en, en conflicto, o no en conflicto, sino las situaciones tensionantes que se están presentando Marce, ¿querías sí. decir algo? <ríe> que te oye ahí. Millones de cosas pero como el circo estamos para despedirnos, yo creo que, que hay otros temas supremamente bonitos como el papel del, del astrólogo y ya digamos del terapeuta Con la carta natal, que me parece que es supremamente bello. Y lo, lo otro, el, el otro tema es que eh, sabemos que dentro de todos los estudios que se han hecho, las terapéuticas alternativas tienen unas visiones muy claras con respecto ya al, a la carta astrológica. Entonces sabemos que ciertos signos son más afines. a ciertos tratamientos y eso me parece que también sería un tema muy bueno. Y mm -hmm. lógicamente estar con ustedes en equipo me parece maravilloso, me siento muy bien, como tú dices, sentirse bien es lo más importante mm -hmm. y esto ha hecho que yo esté con ustedes desde hace dos años permanentemente. Eh, la experiencia con Diego fue, ha sido maravillosa y cada vez que nos sentamos a ver un caso, pues me maravillo mucho más de la profundidad a la que podemos llegar. La sí, cima, te cuento que. que viajando. Sí. <risa> Tenido acá. Y te cuento, les cuento, y como ya se lo dije a Jairo, pero pronto compartiendo con Marcela que lo de astromedicina nos da para trabajarlo en forma con unos seis niveles o más, porque lo que me puse fue a revisar escritos y cosas y muchas veces el tiempo, como en este caso, es insuficiente, pero sí hay mucho, mucho por desarrollar en términos de que podemos llegar a unos niveles de profundidad. desde el punto de vista de la astrodiagnosis muy chéveres, entonces okay. a eso se refiere con que hay mucho por, por abordar, no a, a sé si me... son exactamente seis niveles, pero sí pueden ser muchos más. Pues. Ahorita, ahorita que Marcelo dijo sentirse bien, Diego lo dijo más, más elaborado, ¿no? Un, un complemento energético nos trata <ríe> sentirse bien, <ríe> okay. bueno ahora sí, entonces un abracito, muchas gracias por haber oído este podcast, sea de mañana, sea tarde, de noche, de madrugada, Eh, nos sigue encantando que nos escriban, eh, pues últimamente estoy viendo es que nos escriben mucho al correo, pero eh, compartan en el blog también es interesante la opinión que tengas, como, como decía Diego, eh, esto es esto es muy subjetivo, pero a la vez buscamos ser objetivos, entonces no importa que tengas opiniones diferentes o, o quieras aportar o, o contradecir, pues. La idea es eso, nosotros también nos enriquecemos con ese aporte que, que nos hagan. Entonces, la invitación es a, a través del blog compartir comen, com, comentarios o, o me gusta también, la opción de Facebook que les que les guste. Entonces, Marcia, un abrazo, ahora sí nos despedimos, última función. <ríe> y, y un abrazo, Diego. Entonces, hasta una próxima oportunidad. La, la visión esotérica de, de por ejemplo, de Hahnemann, que ese fue él fue Masón, por ejemplo. sí, sí, sí. Hahnemann fue Masón y pues digamos, Hahnemann, ¿de dónde toma sus, digamos, sus enseñanzas? ¿O en quién se basa? En Paracelso. Y Paracelso era un alquimista, un mago, por supuesto un astrólogo, pero pues también de, de origen esotérico. Y des, de hecho Hahnemann eh, toma contacto o con uno de sus discípulos, que es Eduard, pues... Edward Bach aprende, no presencialmente, sino a través de los escritos del de, de señor Hahnemann, y, y empezó siendo homeópata. ¿Bach, doctores? Eh, sí, Bach. Bach fue homeópata en principio. Pero toma contacto el señor Bach con Rudolf Steiner, es el de la antroposofía, o sea, una línea paralela al conocimiento teosófico de Blavatsky, pero que él da la denominación de antroposofía. Y una de las especialidades de Steiner era la astromedicina. Y dentro de esa astromedicina esotérica, porque pues todo esto es esotérico, o sea, porque toman elementos ocultos, energéticos, pues a, eh, a Bach se le transmite la necesidad de que entienda que la flor tiene como una, como un principio energético que equilibra la enfermedad. O sea, si alguien adolece de fortaleza, de, de, de fortaleza, pues, pues obviamente no tiene sentido trabajar sobre su cobardía, sino sobre su fortaleza. Entonces un poco eso. Eso tiene que ver con que si uno, uno sí encuentra un hilo común entre, sí, Hahnemann, entre Bach y, por supuesto, Steiner, todos esoteristas, ¿no? Mm, Súper. Es como la línea que yo seguí de Higgs, sí. Weiner y Luis Hay. <risa> y otros niveles. Y estoy super. seguro que esos esos todos llegan sí. las escuelas metafísicas, todo esto. Eh, de Hay, Hay, Luis Hay tiene su... Sí. High, Luz Jai, Luz ella es muy. Ella sí, ella tiene una línea, ella tiene un maestro, ahorita no recuerdo bien, pero ella hizo. En, en, en sanar su día, creo, no, en un video que sacó ahorita, creo que hace poco sacó, ella cuenta un poco su historia y ya empezó con temas de, de esoterismo. Esoterismo y metafísica, sí. Uh -huh. Listo, pues nos contará eso en el curso Dieguillo. Bueno, un abrazo. Bien. Chao, Marcelo. Bueno, chao. Chao, chao Marcelo. Ok, un abrazo. Chao. Chao.